Radio Teatro para hablar un poco de todo. Hola, Anaí. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto para nosotros, Anaí, tenerte por acá. Y bueno, nada, queremos saber todo, pero sobre todo te convocamos <risa> para charlar sobre la compañía Radio Teatro y qué es esto de Vuelve la Magia de la Radio, Anaí. Bueno, eh, la compañía Radioteatro es un proyecto que surge de, de la cooperación entre la cooperativa El Descubridor, que es una cooperativa de artistas y gente que produce artes escénicas, y la gente de radiográfica. Eh, inicialmente con muchas ganas de retomar este género que es el radioteatro, eh, entonces se arma un grupo de autoras eh, coordinado por Patricia Zangaro, y un elenco de actores y de actrices para comenzar a hacer un piloto de radioteatro. Empezamos a hacerlo el año pasado, en físicamente, digamos, no no no como ahora, nos llegamos a ver las caras en la radio, este, y grabamos el primer capítulo de esta compañía, que es una compañía itinerante de actores, la compañía Ernesto Enríquez, y... Y bueno, y nos agarró la pandemia y teníamos grabado el primer capítulo y entonces empezamos a hablar a ver si existía la posibilidad de que continuemos el proyecto grabando desde nuestras casas. Y lo logramos. <ríe> y hemos llegado a grabar seis capítulos y lo vamos a estrenar este 7 de septiembre por las radios comunitarias que se han sumado mediante la Farco Así que estamos muy muy contentos. Muy bien, va a estar buenísimo y además va a ser también, como decía al principio, Anaí, no sé si estás de acuerdo, parte de festejar a la radio, el radioteatro Exacto. es eh, no sé, todo terreno, además, no hay una época en la que no haya habido un poquito de radioteatro en la Argentina. Pero vos además sos todo terreno también, este has dominado todas las artes escénicas. Anaí, ¿cómo es que te interesa el radioteatro? Vamos a poner entre comillas ese te interesa. ¿Por qué te interesa el radioteatro? O Bueno, que... en realidad Sí, sí. Sí, sí o, o qué que me vas a decir, perdón. ¿O, qué, o por qué te importa que sea un que se, que tenga una llegada comunitaria la cuestión? Bueno, primero que me parece que tiene un valor social inmenso. Eh, primero, es una alegría esto que vos decís, se cumplen 100 años de, de aquel primer intento de los locos de la azotea y 100 años de la radio, así que es una felicidad estar celebrándolo en medio de este contexto estrenando un radioteatro. Eso, por un lado, para mí es una alegría enorme. Por otro lado, este radioteatro es pues, un radioteatro muy especial, es pues, un radioteatro que desde el guión contempla... Eh, al país de una manera muy federal, porque la compañía de teatro itinerante que protagoniza el radioteatro va circulando por las distintas provincias y el tema de las radios comunitarias es un tema que está enlazado con la trama del radioteatro, entonces eh, me parece súper valioso que las radios comunitarias como espacio también de resistencia y de llegada a a otros sitios donde quizá no hay, no hay señal y otras cosas, eh, que se puedan enganchar el público con una historia de ficción que nos hable y nos interpele como argentinas y como argentinos, este, desde un lugar de juego como tiene el teatro, pero además de un lugar muy profundo con temáticas importantes de las cuales hablar. Esto es sumamente importante y además nos imaginamos, Anaí, que hay una mirada que contempla también la cuestión de género que está presente en cada, en cada discurso, en cada mesa en la Argentina. Son discusiones que están atravesando a toda la sociedad. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo lo contarías vos al perfil digo de la compañía y de las obras a las que se están eh, proponiendo? Bueno, en, en la cuestión de género, justamente mi personaje, que es Lila, es el que te podría decir que encarna un poquito más en, en varios de sus comentarios y cosas que dice la cuestión del feminismo, eh, porque es la, la actriz joven de la compañía y es una cuestión generacional y es una cuestión de, de su pensamiento, es la que todo el tiempo está abordando un poquito más esas temáticas. Eh, y después... Eh, la otra cosa que me preguntabas era sobre la temática, ¿no?, del rey teatro. Claro, sí, ¿qué otros perfiles, digamos? Porque los estabas los estabas definiendo, te estabas explayando sobre eso, quería que abundaras un poco sí. más. este Pero bueno, en todo caso va a ser un momento desde el lunes. este ¿Te acordás qué hora? Más o menos eh, es como el lanzamiento, Anaí. Del... El lunes 7 es el lanzamiento por todas las radios de la Farco. No me acuerdo del horario exacto, creo que es a la tarde. No sé si no es a las 7. No, no quiero bien, errar, pues... eso lo saben todos usted quizá mejor las radios este, pero sí es muy interesante porque va a haber algo fundamental que es que se, se recorre el país o sea en la ficción nosotros estamos recorriendo el país haciendo una versión de la muerte de un viajante de Arthur Miller claro. pero en cada lugar a donde ellos llegan está trazada por la cuestión socioambiental propia de cada espacio. Y en los capítulos que grabamos sí puedo adelantar que aparecen temas como el tema de los tamberos en Chivilcoy, el tema del fracking en Río Negro, la lucha de la 77-22 por el agua en Mendoza. O sea, que hay una cantidad de temáticas de, de interés eh, socioambiental y, y a su vez están enlazadas con una historia donde los personajes tienen sus vínculos, les pasan sus cosas, entonces bueno uno también se puede quedar enganchado con esa otra zona del radioteatro que tiene que ver con interesarse por los personajes y por sus trayectorias de vida. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? ¿Nos, nos repetís? ¿Es Lila? Mi, mi personaje es Lila. Ahí está, sí, muy Lila. bien. Muy bien, y como estoy tentadísimo de hablar de quedarme charlando contigo de teatro. Este, no, pero nada. Eh entonces Lila aporta esa esa mirada que tiene la cuestión de género. Este, nos hablas con muchas... este sinceridad, de la de cómo la ves a la cuestión social y de cómo interactúa con la comunicación comunitaria. Nosotros estamos contentísimos de tenerte esta tarde aquí, Anaí, y nada, yo te, te convidaría a que nos compartas una reflexión. El radioteatro va a llegar, lo vamos a escuchar, lo vamos a disfrutar todes, este, y aprovecho que estás acá para, nada, para escurrirte eso, una reflexión, de la realidad, de cómo la realidad está entrelazada tan en, eh, profundamente hoy por hoy más que nunca con la comunicación y cuál es eh, la perspectiva con la que vos lo ves a, a la realidad, digo, del, del país en general. Una sencillita bueno. te tiré, ahí Sí, me tiraste una, <risa> una sencillita, una amplia también. este A ver, yo te puedo desde mi lugar eh, de conexión con el arte, para mí es, eh, y en lo que vos te referís en lo comunicacional, me parece que una parte fundamental del ser humano es su formación eh, cultural y, y esa formación muchas veces se da a través de la vinculación con el arte, con la literatura, con la pintura, con la música... Con, con todo lo que son producciones que interpelen de alguna manera al ser humano en su totalidad y en las cosas que lo movilizan. Eh, para mí hacer teatro y en este caso hacer radioteatro es estar trabajando con todo ese material sensible que tenemos las personas y por eso me parece importante que siendo que bueno, no podemos hacer teatro de manera presencial que es una de sus de sus primeras eh, la, la forma original, virtudes, este al no poder hacer eso sí me parece importante que el ser humano se pueda también nutrir de otro tipo de comunicación que no es la mera comunicación, comillas, informativa de, de, de la cruda realidad que ya bastante nos tiene angustiados por lo que estamos atravesando a nivel... Eh, mundos, digamos, porque no son a nivel país, sino también que, que la cabeza pueda funcionar este, de forma lúdica, de forma conmovedora, como, y me parece que este tipo de proyectos son invitaciones muy valiosas a eso también. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno lo que nos contás, ahí Está eh, interesantísimo escucharte porque además también estás medio, merodeando este la cuestión colectiva, la cuestión social permanentemente y por allí sí. es que el ejercicio justamente de las artes Este, está muy bueno, es sumamente recomendable, es como si estuviéramos haciendo una receta, ahí este vamos a poner ese eso también en la receta. Y bueno, y ahora para despedirte te invito a que nos vuelvas a invitar a escuchar radioteatro y a usar la imaginación en una de las mejores herramientas que hemos conocido. Exacto, bueno, los invito, los, las, y les invito a escuchar el radioteatro La Compañía, que estrenamos el 7 de septiembre, Es un, un radioteatro hermoso que nos habla de nuestra vida, que nos habla de un grupo de personas que se van conociendo en el camino y que van tejiendo juntos una historia de vida. Y a su vez, en esa historia de vida también se cuenta gran parte de la historia de nuestro país. Así que espero que se entusiasmen con con los personajes, que nos cuenten qué les va pasando también con la historia que esperen ansiosos el momento de, de, de que los oídos los lleven a, a construir imágenes y, y viajar junto a nosotros Qué bueno, qué bueno lo que decís cómo la vendiste, gracias Anaí Genia <risa> Bueno, muchas gracias un placer hablar con, con vos y Y una alegría también que las radios comunitarias se hayan sumado con tanto entusiasmo y buena onda esta iniciativa. La verdad que estamos muy felices. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por el compromiso, Anaí, con la comunicación, con el teatro. Gracias por estar en la siesta que no fue. Y ahora estás en nuestra agenda. Sonaste. Me <risa> encanto. <risa> Hasta pronto. Que tengas buen resto de la jornada. Un abrazo muy grande, saludos. Abrazo. Ahí está Anaí Gada de Alternativa Teatral de la compañía Radioteatro con los pies en la comunicación comunitaria, con el su participación en esto que es la compañía Radioteatro, que lo vas a poder escuchar dentro de poquito en Radio Kermés, porque vuelve la magia de la radio, vuelve el radioteatro, un gran estreno que cruza el país este lunes 7 de septiembre, próximamente.